Estoy respaldando para la consulta del 29 de mayo a José Gregorio Hernández porque tenemos que defender a las personas que vivimos en Suacha y los que queremos ser candidatos viviendo en Suacha, no los que quieren ser candidatos, quieren ser alcaldes viviendo en Bogotá. Bueno, pero eso significa que Juan Carlos renunció a alcaldía o sigue vigente esa, esa aspiración? No, yo sigo siendo candidato a la alcaldía para el mes de octubre, estaré presentando mi hoja de vida y mi nombre para la alcaldía de Suacha. Entonces lo de Gregorio es que un respaldo por ahora por proceso consulta? Es un respaldo para la consulta los políticos debemos estar en la arena política y en la arena política hoy nos llama a estar el 29 de mayo eh, respaldando, respaldando a algún amigo al que consideramos que puede representar la base y la comunidad del municipio de Soacha, por eso estamos respaldando a Gregorio Bueno y después del 29 entonces cómo va a enfrentar usted el proceso político? No, el 29 de mayo tenemos un acuerdo con José Gregorio, vamos a sentarnos el 29 de mayo dependiendo los resultados electorales del 29 y tomaremos unas decisiones al respecto de las candidaturas. Bueno, pero esas decisiones incluyen que usted sigue firme hasta octubre, por ejemplo. Sí, claro que sí. Bueno, ¿y cómo lo haría? ¿Por algún partido? ¿Por firmas? ¿Cómo? Sí, estamos revisando el ejercicio si es por partido. Hay unos dos o tres partidos con la opción de que nos avalen. O la otra opción que tenemos es firmas. Estamos revisando cuál de, los, eh, de las figuras utilizaremos. Hoy estaré resolviendo en la noche de hoy el tema de un aval de un partido. Eh, estamos revisando varias opciones. Bueno, ya con cabeza fría, ¿por qué se retiró usted de nuevo? Porque no tengo eh, afinidad ideológica con el candidato Juan Carlos Nemocón. Lo expresé varias veces en los diferentes medios, Juan Carlos Nemocón respalda la construcción de vivienda en nuestro municipio, yo no respaldo la construcción de vivienda en nuestro municipio eso de antemano surge que uno debe ser, arranca mitiéndole a la comunidad, yo no voy a respaldar a Juan Carlos Nemocón si hubiera ganado la consulta y él no me iba a respaldar a mí si yo ganaba una consulta por esas diferencias ideológicas que tenemos. Es decir eh, donde no esté Nemocón en la o, usted participa en el proceso de consulta. Claro sin ningún inconveniente. Bueno, por qué tanta diferencia entre los dos Juan Carlos sabiendo que ustedes dos en las elecciones anteriores, hace cuatro años Fueron los que de cierto modo ofrecieron una alternativa No, claro, es que la alternativa sigue siendo Juan Carlos Memocón sigue ofreciendo una alternativa Que es que la construcción de vivienda en Soacha Es el desarrollo de nuestro municipio Yo considero que la construcción de vivienda en Soacha Muy lejano de ser el desarrollo de nuestro municipio Es la tugurización de nuestro municipio ¿Y por qué se inclinó por Gregorio? Porque es un candidato que vive en Soacha que es un candidato que ha sido concejal de nuestro municipio y es una persona que me ofrece las garantías, creo que es una persona que le ofrece más que todas las garantías a Azuacha y al grupo de Juan Carlos Aldarriaga. ¿Pero usted quiere ser alcalde? Total, voy a ser alcalde. ¿Y cómo va entonces? Usted habla mucho de la vivienda, está en contra de la vivienda, usted lidera un referendo, ¿cómo va? El referendo va muy bien, eh, llevamos un número cercano a 11, 12 mil firmas, estamos validando las firmas para poder radicar en la registraduría este número, ya necesitamos 8 mil firmas, ya pasamos el, el, la meta, eh, aspiramos poder estar radicando va a más tardar esta semana el referendo ya con las firmas que tenemos. ¿Siendo conscientes, Juan Carlos, es viable sacar adelante ese referendo? La gente de Suacha, como lo expresé en el discurso de hace un rato, la gente de Suacha tiene claro cómo quiere vivir. ¿Quiere vivir con peor movilidad, con peor seguridad, con un estado de salud peor, con unos centros de salud más congestionados, eh, sin servicios públicos, con más inundaciones, con menos transporte o la gente quiere vivir con mejores condiciones de vida? Eso no depende de mí, yo estoy colocando la herramienta y la gente de Suacha, que es la que tiene la herramienta constitucional de salir a votar, va, dirá si sí o no, votan por el referendo de Suárez, pero es diferente lo que uno quiere a lo que se puede jurídicamente eso ya no está amarrado a las viviendas para nada jurídicamente es el pueblo de Suárez el que decide tendremos que sacar en las elecciones que convoquen para el referendo 40 mil personas a votar el referendo con esas 40 mil se tomará la decisión de suspender la construcción de viviendas en el municipio de Suárez es constitucionalmente es una figura constitucional no es una figura ni siquiera legal es constitucional qué alcances tiene ese referendo hasta dónde puede llegar lo que el pueblo decida quedará por dos años eh, no se podrá modificar en los dos años siguientes. Si el pueblo decide que se suspenda la construcción, ese acuerdo municipal no podrá modificarse en los dos años siguientes eh, a, su, a su votación. ¿Eso tangiblemente qué significa? Por ejemplo Ciudad Verde, por ejemplo Maiporé y todos esto, estos proyectos. Tendrán que suspenderse los, las construcción de estos proyectos, eh, eh, se suspenderán las construcción de estos proyectos, las personas que ya hayan comprado vivienda, las etapas que ya hayan adelantado se terminarán, si se permitirá que se terminen, la construcción de esas viviendas y si se entreguen esas, pero no se permitirá la construcción masiva de todo lo que falta. En lo que esté en proceso habría que terminarlo, ¿sí? Terminarlo, claro, no se puede perjudicar a la comunidad. Bueno, y nuevos proyectos entonces, cero, no cero, se podría armar licencias. No se podría hacer licencias, no le podrían dar, o sea, ni más licencias, ni las licencias que no han terminado de construir hoy, no podrían hacerse.